Si se encuentra ahí mi hermana Mireya. Ya, acá estoy, hermano. Ya escuchamos. Es lo que me p l a t i c a b a el último, de todo lo que me ponía ahí. Este. Prácticamente la estructura de cómo va a ser en el milenio, o cómo viene el proceso de, de cuando venga el Mesías. Ah, que me dijo con respecto a la tierra que si iba a ser destruida o no. Es que me habló de muchas cosas. Bueno, en todo caso, yo voy a tratar de, de plasmarle más o menos como Pues una de tantas este, interrogantes que me puso, ¿de acuerdo? De acuerdo, hermano. A ver. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con esto de lo que se le llama este, el arrebatamiento, para después continuar. En la a venida de nuestro m a s i a c mencionando la escritura acerca de este hecho. ...que Cuando él venga, dice que se va a aparecer la señal. Bueno, para esto vamos a Mateo, capítulo c a p í t u l o 24... versículo 30... Dice entonces.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 Todas las tribus de la tierra y verán al Hijo, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Esto que nos está mencionando aquí, con respecto, respecto a que se verá la señal del Hijo del Hombre, esta señal la tienen que ver. Todos, todos, todos, todos tienen que ver esta señal. Porque se dice el versículo 27. Mateo, capítulo 24, versículo 27. Dice: Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice que como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que en realidad todos van a esta venida. Pues nos está diciendo entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta l o a venida del Hijo del Hombre. Este verso que nos está diciendo aquí nos indica que en realidad, cuando dice en Escritura, y todo ojo verá, ¿Quiere decir que en realidad el Mesías, cuando aparezca, debe de darle la vuelta al planeta entero? Porque aparecerá en Jerusalén. Y como el relámpago que sale de oriente y se muestra en occidente, debe de darle la vuelta a todo el planeta. Mientras Él le da la vuelta a todo el planeta, nos está diciendo la Escritura acerca de los que van a ser resucitados. Ahí en Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, versículo, versículo 50 en adelante. Dice: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción.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 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: s ó l v i d a es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?、Hasta、¿Dónde,、ahí. oh sepulcro, tu victoria? Ahí nos e s t á mencionando. y aquí os digo un misterio: no todos. Dormiremos, pero todos seremos transformados. Al decir que no todos dormiremos, se refiere a que no todos estaremos muertos. Va a haber gente que va a estar, la cual va a ver la venida del Hijo del Hombre. Esta gente que va a estar viva, ellos que hayan creído en Él, van a ser transformados, como dice aquí la Escritura. Mientras que aquí nos dice que van a ser transformados, d El otro lado dice: van a ser arrebatados. Pero en realidad no se está refiriendo a un arrebatamiento como diciendo que se los van a llevar, que van a desaparecer, sino se refiere a la transformación. Vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 15: Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Dice que nosotros, los que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos, no seremos primeros a los que durmieron, sino ellos serán resucitados. Cuando aparezca el Hijo del Hombre, vendrá resucitando a todos los que murieron y creyeron en Él. No resucitarán a todo el mundo, sino a todos los que murieron y creyeron en Él. A los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero esto en realidad no se está refiriendo a un arrebatamiento, sino a una transformación de un cuerpo material a un cuerpo espiritual. Carne y sangre no pueden heredar el reino del Padre. Carne y hueso sí. Por eso nos está mencionando que estos deben de ser formados juntamente con ellos. En las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, a l e n t á o s los unos a los otros con estas palabras. Dice que le, que le iremos a recibir en el aire. No, no es una mala traducción en realidad. Pero sí. Si nos está mencionando, si nos está indicando que viene a ser una transformación, viene a ser una transformación, lo que se va a transformar o hacer este equitado es este cuerpo material para ser dado un cuerpo espiritual. Como está mencionando, un cuerpo totalmente diferente. Entonces, ¿Cómo viene a ser este cambio? ¿Cómo viene a ser este cambio? Acuérdense que en el principio de los tiempos el hombre era de carne y hueso. El hombre era de carne y hueso. Cuando cometió este pecado, vino a ser de carne y sangre. Como nos está mencionando en la escritura, acuérdense que en el principio dice Adán, Ahora tú eres carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y ellos eran inmortales. Pero una vez que se vino a cometer este pecado, de a n t e el hombre vino a ser un mortal, un enosh, porque este hombre era un Adán. Mas sin embargo, nos dice la escritura que una vez que comió de este fruto vino a ser un enosh, un hombre mortal.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 Esto es al adversario. Dice: Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, participó de carne y sangre con una finalidad: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Eso es lo que quería e l destruir. Por eso participó de carne y sangre, pero una vez que resucitó, su estructura cambió. Como nos lo menciona ahí en Lucas capítulo 24: Este es un cuerpo ya resucitado. Versículo 36 dice. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ahí nos está mencionando claramente: un espíritu no tiene carne y hueso como ahora yo tengo. Un espíritu no tiene esa condición. Ahí les está mencionando el maestro que ahora él venía a ser de carne y hueso. Como ellos no le creían? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y todavía ellos de gozo no le creían, y estaban muy c a l a d o s les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos y les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí y en los profetas y en los salmos. Él tenía que morir para tener que levantarse en ese cuerpo de carne y hueso, porque carne y sangre no puede heredar el reino, porque la sangre hace que nosotros envejezcamos, hace que vengamos a morir, es la que nos da el límite de días, el límite de tiempo. Como nos lo está diciendo en Hechos capítulo, Hechos, capítulo 17, versículo 26. Dice: Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hasta ahí. Dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y esta habitación de la que está hablando aquí es nuestro cuerpo. Como mencionando en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5. Esta habitación viene a ser nuestra morada terrestre. Tiene límite de días. Este cuerpo tiene un cierto tiempo y se destruye, se termina. ¿Cómo dice ahí Corintios? Dice: Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio.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 Ahí nos está mencionando. ¿Cómo es que esta habitación viene a ser? Viene a ser este tabernáculo, este cuerpo, del cual fue depositada una sangre ahí. Una sangre y le determinaron límite de días, límite de tiempo, con esa finalidad, para que busque el OIM, l de alguna manera palpando pueda hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de nuestros poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces nos está mencionando aquí, porque de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y le ha fijado el orden de los tiempos. Y los límites de su habitación. Les he prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esta habitación tiene un cierto tiempo, pues tiene sangre. Y la sangre deja de generar plaquetas y venimos a morir. A cierto determinado tiempo venimos a morir, a perecer. Por eso, escritura. Una vez que resucitan, ya no tienen sangre, ya no tienen límite de días, ya no tienen tiempo de vida, porque el Padre es el que le da la vida al hombre, el que viva. A esta transformación se refiere Saulo, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Elohim, pero carne y hueso s sí. Carne y hueso sí pueden heredar el reino de Elohim, por eso dice aquí un misterio. Nos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es a eso a lo que se le llama el arrebatamiento. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no h e r e d a r el reino de Elohim, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí.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 En victoria, sorbida es la muerte en victoria. Viene a ser quitada esta sangre de cada uno de nosotros. Entonces ahí hace la pregunta: ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde os、oh, sepulcro tu victoria? A esto es a lo que se está refiriendo la escritura cuando habla de una transformación. Este de Hechos capítulo 15, verso 25, ahí nos está mencionando cómo viene a ser esta transformación, cómo viene a ser esta transformación para cada uno de nosotros, que la sangre nos tendrá que ser quitada, así como el Maestro, cuando, resuc cuando resucitó, ya no tenía sangre y era inmortal. Cuerpo espiritual en sí mismo, ya venía a ser inmortal como los inmortales y no como los mortales, pues ya no podía morir. Esto que nos está mencionando aquí, una vez que, aparece, que aparezca el Maestro y, re, y del recorrido a todo el planeta irá levantando. Irá levantando a todos los que. A todos los que vienen a ser resucitados. Como lo menciona ahí Mateo 13, versículo 41 en adelante.、El、13, ¿cierto? Mateo, capítulo 13, versículo 41 en adelante. Dice. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 49, mi hermano. Y、sí, ahí dice: Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el h o r n o de fuego. Ahí será el lloro y un giro de dientes. Ahora, esto que nos está mencionando aquí, con respecto a que dice: Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su r a a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando venga el Mesías, no va a destruir a las naciones. No va a destruir a los que, a los que no le conocieron. Sino va a destruir, como está escrito, a los cielos, tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3.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 Y sabemos que estos cielos son los que enseñan y la tierra los que escuchan. Dice que están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. También nos dice el versículo 10: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la e n el cual l o s Cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es, que va, esto es lo que va a acontecer, hablando de los cielos y de la tierra. ¿Cómo podemos hacer diferencia entre unos y otros, entre la tierra y los cielos? ¿Cómo es esto?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 Si no nos damos cuenta que es acerca de la tierra y no de los cielos, estas cosas. ¿Quiénes son los pequeñitos, mi hermana Mirella, de los cuales está diciendo ahí, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste? Mi hermano Alexander, mi hermana n a l i a mi hermano Nelson, mi hermano Isma, mi hermana Varinia. ¿Quiénes son estos? No, mi hermano Alexander. Esos no son los pequeñitos. Mateo capítulo diez, verso cuarenta dos. s q u i é n e s vienen a ser los pequeñitos? Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. A ellos son a los que está mencionando ahí. Por eso está hablando acerca de las ovejas. Pondrá sus ovejas, dice que va a juntar a todas las naciones. Pero aquí es un juicio meramente para la tierra. Va a juntar a todas las naciones, pero de aquellos que hayan creído en él, de aquellos que hayan sabido acerca de sus mandamientos. ¿Cómo, mi hermana Mirella? Lo que pasa es que la escritura, mi hermana, le habla de distintos pequeñitos. La escritura le habla acerca de los pequeñitos, de manera que le dice que los discípulos vienen a ser los pequeñitos. Saulo dice: Yo vengo a ser el más pequeñito de, toda, de todos los discípulos, por cuanto perseguí a la congregación. Mas, sin embargo, existen otros a los cuales no se les llaman pequeñitos. Sino vienen a ser semejantes a pequeñitos, por cuanto vienen a recibir leche, que viene a ser su enseñanza. Pero eso. ¿Le pongo ejemplos para que me dé a entender, mi hermana? Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 13. Estos son niños en el conocimiento. Hebreos 5, 11, ¿cierto? 11 al 13. Sí, igual、vale、es todo.、Dice. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por c u a n t o os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros.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 Tienen los sentidos ejercitados con, en el discernimiento del bien y del mal. Estos vienen a ser los niños en el conocimiento. Estos son los que vienen a ser los que aprenden. i e n d o más sin embargo, les está reprendiendo Saulo porque les dice: Ya, debiendo de ser adultos, vienen a ser como niños que tienen necesidad de leche. ¿Que se les vuelvan a anunciar las primeras cosas de la Escritura? Más sin embargo, acerca de los discípulos, dice que vienen a ser pequeñitos por cuanto tienen este conocimiento. Lucas capítulo 7, versículo 24 en adelante. Cuando se fueron, Los mensajeros de Juan comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites. En los palacios de los reyes están. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo.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 Pequeñitos, quién es uno y quién es otro? ¿De quién y quién nos está hablando? Se podría decir que sí, mi hermana, pero el problema aquí con esto es que muchas veces depende, depende de la traducción. Depende de la traducción porque hay veces que viene la palabra niños y se está refiriendo meramente a los enseñadores. Hay veces que viene la palabra pequeñitos y se está refiriendo a los niños que beben leche, hablando en el conocimiento. Entonces, en realidad, lo que nos puede ayudar para identificarlos es el contexto. Entonces, aquí nos está mencionando con respecto a Juan, a Juan y al Mesías. Dice: Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan, el purificador. Pero el más pequeño, ¿qué quiere decir? Que Juan es un pequeño. El más pequeño en el reino de Elohim, mayores que él. Hablaba de sí mismo. Hablaba de sí mismo el Mesías, porque él es el más pequeño del reino de Elohim. Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de m a c h i a Ahí nos está mencionando: a mí, que soy el menos, que soy menos que el más pequeño. De todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el, el evangelio, la buena nueva, inescrutables de las riquezas. Este venía a ser Saulo. Venía a ser Saulo el que estaba anunciando cada una de estas cosas. Estos pequeños son de los que nos está hablando ahí. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, los pequeñitos, ¿por qué iban a hacer esto? Porque aquel que viene a ser un pequeñito, ahí en Mateo, el poderoso lo está enviando a anunciar su palabra. Saulo pasó hambre. Saulo fue encarcelado. Saulo vino a necesitar de ropas. Saulo sufrió todas estas cosas y todo. Todos aquellos de los que le ayudaron, todos aquellos que le ofrecieron un vaso de agua, no perdieron su recompensa, sino vinieron a ser, a caer en gracia delante del Señor. Vinieron a ser gratos delante de sus ojos porque hicieron esto con Saulo. Esta es la labor del pueblo, esta es la labor de las ovejas, de la congregación, apoyar a aquellos que enseñan. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí, te dice el Señor. Por eso es que estos que vienen a s e r la tierra y hayan hecho su voluntad del Padre vendrán a ser transformados. Mas, sin embargo, aquellos de los cuales no hicieron esa voluntad, ¿qué les va a acontecer? 41 en adelante. Mateo, capítulo treinta y uno, versículo cuarenta y uno en adelante. Mateo treinta y uno, cuarenta y uno, veinticinco. u n n o Es e v i i t Ahora veo que sí se escucha medio extraño.、Todo、capítulo veinticinco, versículo cuarenta y uno en adelante. Dice entonces, dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, Cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos, entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán e s t o s al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es acerca de los que vienen a ser la tierra. El castigo del cual está hablando aquí. Este es el pago de la tierra, ser destruidos con fuego. Asimismo, también es el pago de los cien, ven a ser con fuego, como está escrito ahí en Tesalonicenses, s e g u 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8. Dice en llama s de fuego para dar retribución a los que no conocieron al oír ni obedecen el evangelio de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí nos está mencionando. En llama de fuego para dar la retribución, el pago a los que no conocieron a Elohim. No se refiere a los que no conocieron directamente hablar de las naciones, como hablar de aquellos que no saben de él, sino se refiere a los que no le conocieron, como está mencionado ahí en primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero e l que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe vender n h o r Deben a d a r como él anduvo. Todo aquel que diga yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este es como si no le hubiese conocido, porque no guarda sus mandamientos. Por eso está escrito en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron, pero su. De él y no le conocieron, porque no guardaron sus mandamientos. A los que no conocieron el OIM, ni obedecen el Evangelio, ni obedecen la buena nueva de nuestro Señor, y e s u a m a s h i a los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de su gloria. poder Cuando venga en aquel día para ser glorificado, En sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido entre vosotros. Ahí nos está hablando acerca de que va a destruir a los cielos y a la tierra, a los que vinieron a conocerle, en llama de fuego va a ser su pago, esto es, a los que conocieron de él. La Escritura nos está mencionando. Cuando Él aparezca, va a aparecer en una guerra. Vamos a Zacarías, capítulo 14, versículo 1. Dice: He aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo. Reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará ahí, con aquellas naciones. Como peleó en el día de la batalla. Ahí nos está hablando de en qué momento viene a aparecer el Señor.、He、aquí, dice, el día del Señor viene. En medio de ti serán repartidos tus despojos. ¿Qué son los despojos? ¿Qué son los despojos, mi hermana Mireya? Mis hermanos, ¿qué son los despojos? ¿Por qué me responde que los que no quisieron amar a el o h i m ¿Hasta aquí cómo vamos, mi hermana Mireya? Ahorita le respondo la, la pregunta que me dice: ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Sí se está entendiendo la secuencia de la cual nos están mencionando? Acordémonos que nos está diciendo que el Mesías viene por su pueblo, pero a la hora de venir, viene también consigo un pago: un pago a los que no creyeron en él, los que. Convienen a ser transformados y los que no creyeron tienen que ser destruidos. En este caso, los cielos y la tierra. Pero nos interesa saber qué va a pasar con las naciones. ¿Qué va a suceder con las naciones? Por eso estamos viendo Zacarías capítulo 14, versículo 1 al versículo 3. He aquí el día del Señor vino. En medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Dice que va a reunir a las naciones para combatir contra Jerusalén. Antes de la venida del Señor, tiene que suscitarse esta guerra: que las naciones se levanten en contra de Jerusalén. Todo esto, toda esta profecía, tiene desde Daniel hasta acá. Desde Daniel se extiende hasta acá, mas sin embargo, esto no lo vamos a ver porque es muy largo. Nos están mencionando que yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será tomado. Estos despojos de los cuales nos está hablando aquí mi hermana, ¿tienen la definición de despojos para que se la peguemos aquí a la hermana en el chat? Quien la tenga, p é g u a l a en el chat, por favor. Ahí nos está mencionando, dice que es un conjunto de bienes: conjunto de armas, bienes, provisiones. El vencedor toma del enemigo, por lógica del que está venciendo, como botín. Esto es lo que toma aquel que viene a vencer, como ganancia de aquel que le está venciendo. Perdón, e s es, t e es lo que viene a ser quitado: el botín de guerra, todo lo que sirve, todo lo que queda de las guerras. ser quitado, viene a ser robado. Ahora, nos está diciendo aquí la escritura que en ese tiempo se van a reunir contra Jerusalén y van a quitarle esos despojos. Si lo atacan con bombas, destruirían toda la nación. No quedaría absolutamente nada. Por eso es que a la forma de atacar no va a ser con bombas, porque la finalidad es ir a traer despojos. Riquezas, dinero, oro, plata, quitarles todas estas cosas. Si ellos atacan con bombas, destruirían todo, no dejarían a d a con vida. Además, dice: la mitad del pueblo será tomada, violada a las mujeres y saqueada a las ciudades, mientras que la otra mitad se quedará ahí. Esto va a suceder antes que el Mesías. Por eso dice el versículo 3. Después, después de que suceda esto, saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. El Señor va a pelear contra estas naciones como peleó en el día de la batalla. Y en el día de la batalla, Del cual nos está hablando, él siempre ha peleado con piedras de granizo y fuego. Es así como ha peleado, ha dejado caer sobre sus piedras de granizo y fuego. Eso está escrito ahí en Ezequiel y está escrito en Josué. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el mote n de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia oriente y hacia occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Vendrá el mi Elohim, y con él, y con él todos los santos. ¿Qué nos dijo ahí? ¿Qué nos dijo Tesalonicenses capítulo 4? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante. Dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, Y con trompeta de Elohim descenderá del cielo, y los muertos en Mashías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos de las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Adón. Aquí nos está n mencionando que le iremos a recibir en el aire. Y la Escritura nos está diciendo que nosotros, que seremos transformados y le iremos a recibir en el aire, pero vamos a descender. Vamos a descender con él en el monte de las olivas, en Jerusalén. Según lo que nos está mencionando aquí. Y vendrá el Señor mi Elohim con él. Perdón, y con él todos los santos. Ahí es donde va a poner sus pies en el monte de las olivas, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que e s t á enfrente de Jerusalén al oriente, él y todos sus santos. Todos sus santos que van con él, una vez que fueron transformados, vienen a recibirle en el aire para posteriormente descender en el monte de las olivas. Todos los que vinieron a ser transformados, ahora nos i e n d o aquí en Zacarías, acontecerá, en, acontecerá, Zacarías capítulo 14, verso s 6. En ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Posteriormente, nos dice el versículo 12. Me salto ese fragmento porque en realidad ahí ya, ya está el Señor aquí, ya todos están este, con Él y empieza su gobierno. Me salto ese fragmento, ahorita lo vamos a ver. Versículo 12. Esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando sobre ellos, sobre sus pies, y se consumirán las cuencas en sus ojos. La lengua les cedesará en su boca. Esta es la plaga con la que el Señor va a herir a las naciones que suban a pelear contra Jerusalén. ¿Por qué están mencionando que se les va a deshacer sus ojos y su lengua? Por la forma de pelear del Señor. El Señor tiene una forma de pelear y dice que va a pelear contra ellos como peleó en el día de la batalla. Josué capítulo 10, versículo 11 en adelante. Y mientras iban huyendo, Huyendo de los israelitas, dice, a la bajada de b e t o r o m el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Hasta ahí. Esta es la forma de pelear del Señor: con piedras de granizo, con fuego. La cual en esta guerra se levantó Josué contra estas naciones, y el Señor mismo los ayudó a destruirlas, arrojando de granizo contra ellos, de granizo y fuego. Fueron、no、más los que vinieron a matar, los que mataron los, las piedras de granizo con fuego que ni los que mató Israel. Vinieron a ser más los muertos del Señor que los muertos, que los muertos de Israel. ¿Estás preguntando, a mi hermano Nelson? No, mi hermana Mireya, es diferente. Es diferente. La manera en la que pelea el Señor es dejando caer sobre ellos granizo con fuego. Ah, ya le entendí p o r q u é me dijo que sí、si、era semejante a ello. Sí, exactamente, mi hermana, este, mire ella. Exactamente, mi hermana. Ahorita te voy a mostrar otro verso: Ezequiel capítulo 38. Esto se cumple al final del milenio, pero luego se los muestro cómo va el orden aquí. Ahorita nada más voy a utilizar del verso. Ezequiel 38, verso 22. Dice: Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia. Y piedras de granizo, fuego y azufre. Ahí nos está mencionando cómo es que el mismo Señor va a, litiga, va a litigar contra él con pestilencia, con sangre, y haré llover sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo con fuego y azufre. Esta es la manera. Esta es la manera de pelear de parte del Señor. Así es, mi hermano Nelson, contra Gog y Magog, pero ya esta es después del milenio. Ahorita no me voy a meter tanto allá para no, este, no desubicarnos. Ahí nos está mencionando, dice que el Señor va a hacer llover sobre ellos, Canizo con fuego, pues va a pelear. Como peleó en el día de la batalla, y es así como pelea, dejando caer estas piedras de granizo con fuego. Por eso es que nos d i e s t a será la plaga con que irá el Señor a todos los pueblos que p e l e a r e en Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, pues las piedras de fuego con granizo, como no se van a deshacer su carne estando ellos en pie, y se consumirán en las. Se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor, y trabarán cada uno de la mano de su compañero, y levantarán su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. Oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los camellos, los mulos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquella, en aquel campamento. Y todos los que sobrevivieren, la Escritura habla de sobrevivientes. Todos los que sobrevivieron de la, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey. Al Señor de los Ejércitos, a celebrar la fiesta de los Tabernáculos. Mi hermana Mireya, cuando van a pelear, ¿va toda una nación o quiénes son los que van a pelear? ¿Quiénes son los que van a pelear, mi hermana Mireya? ¿Quiénes son los que pelean en una guerra? ¿Toda la nación? Va a reunir el poderoso a todas las naciones para que vengan contra Jerusalén. Pero ¿quiénes son los que pelean en una guerra? ¿Toda una nación? Si hoy se desempeñara una guerra, ¿quiénes son los que van a la guerra? Pero ¿quiénes son los que van a la guerra, mi hermana? Acordémonos que ellos no van a ir nada más así porque sí. Sino van a ir por riquezas. Dice que van a ir a quitar de q u i e n e s son los que van a pelear? Si hoy en día se... se levantara una guerra en alguno de nuestros países, ¿van civiles y soldados a la guerra? ¿O van únicamente los soldados? El ejército. El ejército es el que sube a pelear. El ejército es el pelear contra Jerusalén. Por eso dice la escritura: y de todas de las naciones que vinieron a Jerusalén, quiere decir las naciones que van a mandar a pelear a sus ejércitos. No van a ir los civiles. Van a mandar a pelear sus ejércitos, porque Judá se va a defender y su ejército va a pelear. Y si mandan a los civiles, pues los van a asesinar. Por eso mandados gente de guerra. Mas sin embargo, toda esta gente de guerra va a perecer en esa tierra porque el Señor enviará la plaga. Pues Él va a aparecer en los montes de Jerusalén, en el monte de las olivas. Va a aparecer mientras su pueblo está. Va a darle el recorrido al planeta, levantando a todos los resucitados y posteriormente va a sentar sus pies ahí. En el valle, en el monte de las olivas, él y todos sus santos, y peleará contra los que vinieron contra Jerusalén, y les e m p l a g a de lluvia de granizo con fuego, y todos los que sobrevivieren, porque todo ahí perecerá, pero todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, hablando de los civiles, Subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los Ejércitos y a celebrar la fiesta de los Tabernáculos. Y mi hermana, si ¿sí、nos damos a entender que en realidad va a haber gente de carne y hueso y gente de carne y sangre d e t i e m p o mi hermana Mireya, si ¿Sí、nos damos a entender que en realidad aquí, Los que perecen son los del ejército, más todos los civiles quedan con vida. Estos, dice, subirán de año en año, pero no están transformados. Estos, es e una vez que el Mesías esté gobernando, va a sujetarlos con vara de hierro para que hagan su voluntad, pero no están transformados. ¿Sí me doy a entender aquí, mi hermana? Esto que estoy mencionando aquí con respecto a que. Vendrán a ser gente de carne y sangre y gente de carne y hueso, pues no van a ser destruidos todos, sino van a ser destruidos los cielos y la tierra y los que queden serán transformados. No, mi hermana, lo que pasa es que este. Aquí, ya cuando me está exponiendo que son unos dentro de la ciudad y otros fuera,、eh, no sé si lo diga por lo que diga Apocalipsis capítulo 21. Más sin embargo, ahorita、eh, no se vaya más para allá de lo, que, de lo que hemos visto, porque para seguir con la línea y entrar en los profetas y ver cuál es la diferencia entre un pueblo y otro. Bien, ahora, ya que entendimos que en realidad vienen a ser dos pueblos, viene a ser lo que menciona el profeta Isaías en su capítulo 2, versículo 1 al 4. Isaías, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: Lo que dio Isaías, hijo de Amos,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 Ahí ya nos está mencionando cómo es que el Mesías viene a establecer su gobierno en todas las naciones de la tierra. Ahí dice que vendrá el día en que p o n d al monte de Sión como cabeza de los montes y seré en todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Elohim de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de j e r u s a l é n la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en noces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venido casa de Jacob y caminemos a la luz del Señor. Ahí ya nos está mencionando, no se a d h i e r a n más para la guerra. Ya no habrá guerra s entre ellos. Vendrán a ser enseñados todos de parte del Señor. Esto es una vez que Él ya esté gobernando. Cuando vengan a suceder todas estas cosas,、pues、serán enseñados todos aquellos que no vinieron a ser transformados. Tendrán que subir de año en año a adorar al rey. Y como está escrito, si la nación de Egipto no sube, no vendrá sobre ellos lluvia. No vendrá sobre ellos lluvia y te tendrán que subir a fuerzas. Tendrán que subir a fuerzas. Porque no van a poder morir. Está hablando el profeta Isaías en su capítulo 65, versículo 17 al 19. Dice: Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá pensamiento.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 Ahí nos está n mencionando, porque aquí, yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Este tiempo en el cual v i n e a crear cielos nuevos y tierra nueva no es el milenio. Este tiempo no es el milenio. Este tiempo es la etapa e de la cual nos está hablando aquí. Porque yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá. Al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado, porque he aquí, yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más, cuando dice la Escritura, y nunca más s o i r é en ella voz de lloro ni voz de clamor. Esto no va a suceder en el milenio, sino hasta la eternidad, porque aún, todavía en el milenio, vendrán a morir. Vendrán a morir los que vengan a existir aquí. Mas sin embargo, ya en la eternidad, ya no va a haber muerte.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 Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí nos está mencionando: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, lo mismo que dice en Isaías 65, 17. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la primera tierra y los primeros cielos terminaron, mas dice: ya que el mar no existía más. Esto va a tener que ser explicado luego para poder concluir con lo que estamos. Y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo del OIM, dispuesta como una esposa para su marido. Lo que pasa es que, con respecto a esta, a esta mar, esta mar dejó de existir durante el milenio. Durante el milenio dejó de existir la mar, pero ya posteriormente les muestro que por qué dejó de existir. Y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén descender del cielo del o i m puesta c o m esposa t a p a a su marido, y oí una gran voz en el cielo que decía: He aquí, el tabernáculo del o i m con los hombres, y él morará con ellos, y yo seré su pueblo, y el o i m mismo estará con ellos, como es el o i m Y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte,、y、ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo mismo que dice en el verso 19: Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Por eso dice aquí: no habrá más muerte, ni amaranto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hasta aquí, estos dos, es eternidad. Posteriormente, Isaías se va a regresar al milenio. Isaías capítulo 65, versículo, 10, versículo 20.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 Esta representación acerca de los niños son aquellos que guardan los mandamientos, mas aquel que viene a ser viejo es aquel que no guardó los mandamientos, hablando del periodo de los mil años. No habrá más allí niño que muera de pocos días, los dos van a morir, pero uno muere siendo niño y el otro muere siendo viejo, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de cien años y el pecador viejo de cien años será maldito. Por eso está hablando acerca de los niños y de los que son viejos. Porque uno viene a s e r pecado y el otro no viene a s e r pecado. El que no hace pecado es como niño y el que hace pecado es como el viejo. No habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla. Ambos van a morir de cien años, pero el niño morirá de cien años y el pecador a los cien años será maldito. Edificarán casas durante ese tiempo. Los que vivan ahí edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Son los días de su pueblo. A Israel y Judá los, vale, los va a juntar nuevamente en su nación, los va a restaurar. No, los 100 años de los cuales nos está mencionando ahí es el tiempo de vida que van a tener cada uno de, de las personas. Un ejemplo: si yo entro ahí de, de 70 años o de 60 años, Voy a concluir mis días. Voy a cumplir. Ahí s、sí、i es el milenio. Voy a cumplir los cien años. Si yo entro, pero hablando, que yo soy una persona que no conoce, yo soy de las naciones. Si entro ahí de s s e e n t años, a voy a s e c i e n años. Si yo me comporté guardando los mandamientos, vengo a ser como un niño que muere de cien años. Y si yo me comporté mal, vengo a ser como el viejo que muere, que viene a morir a los cien años, que viene a ser maldito. Ahora, aquí nos está hablando acerca del milenio por la muerte que todavía existe entre ellos. Nos dice, no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Esto, según los días de los árboles, no es el pacto en el momento en el que nos dan un papel. El pacto no se hace en el momento en el que tomamos un papel. El pacto se hace cuando nosotros tenemos intimidad con nuestra pareja. Entonces venimos a ser una sola carne. Ante el Señor ya estamos unidos. Y lo que Él juntó no lo s e p a r e el hombre. Ya desde ese momento ya existe esa unión. El papel que se nos da es según las leyes de nuestras naciones. A presentarnos ante cualquiera de nuestra nación como casados, mas sin embargo, ante el Señor, desde el momento en el que se tiene la intimidad, ya está uno casado con su pareja. En su reino no será así. En su reino el hombre tomará a su mujer y serán una sola carne. Lo mismo que era en Adán. En Adán ellos eran eternos, y dijo el Señor: No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y vino a, a proporcionarle su pareja, su mujer. Y dice que Adán la tomó. La tomó y vinieron a ser una sola carne. ¿Me preguntas si hay simbolismo ahí? ¿Me preguntas si hay simbolismo ahí? No le entiendo. Sí tiene micrófono, ¿verdad, mi hermana? p r e s i o un poquito más acerca del asunto. Y hermano, es que yo he escuchado que, bueno, he leído que siete hombres echarán mano. o e h Una mujer.、Eh, siete hombres.、Eh, echar... No. Sí, siete hombres estarán con, con una mujer. Porque eso es lo que, lo que yo he leído. Y entonces. He leído también que. Pero es, es distinto, mi、bueno, sí. hermana. Isaías capítulo 4 es distinto. En realidad es otra cosa muy diferente. ¿Le escuchamos, mi hermana Mirella? Le interrumpí, ya no permití que me explicara, perdón. Nuevamente explíqueme, mi hermana. Lo que pasa es que nada más quería que viera la diferencia、eh, entre Isaías capítulo 4 y lo que me andaba comentando. Perdón. No, sigue, hermano, sigue, Pero sí, i g hermano, sí le pensaba. Pero s í te das cuenta que es diferente. Esta profecía de Isaías capítulo 4 es totalmente diferente. A lo que estamos hablando en realidad. Con respecto a estas cosas, nos está mencionando la escritura que en aquel tiempo no se casarán, no se casarán ni se darán en casamiento, pero sí vendrán a tener mujeres y sí va a haber descendencia. Por eso la Escritura nos está diciendo que su linaje vendrá a ser linaje de los benditos del Señor. Ahí nos dice eso acerca del milenio. Acerca de la eternidad nos lo vuelve a comentar en Isaías capítulo 62, 66, versículo 22. Dice: Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí. Dice el Señor: Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá del. Y dice el Señor: Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Así va a permanecer vuestra descendencia, vuestro linaje. Y vuestro nombre les está diciendo ahí. Esto va s u s e n la eternidad. Vuestra simiente, vuestro linaje, linaje de los benditos. Si me doy a entender, mi hermana Mirella. Miren, que lo dejemos aquí entonces, mis hermanos. Lo concluimos aquí. En este caso, me gustaría que, si mañana se conecta mi hermana, hablamos otra parte de lo que me estaba exponiendo ella en cuanto a las dudas que me estaba mencionando con respecto a, a, al desaparecer de la mar y todo eso. Para explicárselo, ¿por qué es que viene a desaparecer? Claro, mi hermana, ya estaremos hablando acerca de esto mañana. Bueno, mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor. Que estén muy bien cada uno de ustedes.